50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berizo, Ensenado, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 26 de abril. Provincia aplica la cláusula de revisión y reabre la discusión salarial con estatales. El gobierno de Axel Kicillof reabrirá las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores estatales enmarcados en la Ley 10.430. Será el próximo 3 de mayo y a través del mecanismo de cláusula de revisión por inflación incluida en el acuerdo entre las partes. La noticia fue confirmada por la Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense a través de un breve comunicado publicado en las redes sociales. Tres trabajadores de la línea 148 reclamaron por mejores condiciones laborales. La línea 148 depende de la jefatura de gabinete y brinda un servicio de atención y asesoramiento sobre diferentes temas de la administración bonaerense a la población. Allí trabajan empleados de planta permanente pero también muchos otros en condiciones muy precarias, con bajos salarios y en una relación contractual diferente, como monotributistas que le facturan al Estado por esa suerte de contraprestación. A través de un comunicado explicaron que hace dos años incorporaron 300 trabajadores con un contrato de locación de servicio. Aseguraron que la situación se torna insostenible para los trabajadores que consideran es urgente terminar con la precarización. Un servicio que informa Más cerca. Habrá baja presión de agua. Hoy se realizarán reparaciones en las redes de agua de Berizo y Ensenada y habrá menos presión en las canillas. La primera de las tareas para mejorar la red será realizada sobre un acueducto en posición sobre la rotonda de Puente Roma en el partido de Berizo. Las tareas comenzarán a primera hora de la jornada, según informó APSA. Requieren la disminución del caudal habitual del agua, por lo que podrá registrarse bajo la presión tanto en Berizo como en Ensenada. La empresa aconsejó que se priorice el uso de agua en situaciones de hidratación y quehaceres domésticos esenciales. La temperatura mínima para hoy en las es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región